What you gonna do? You gotta get on the groove If t h e want your body to move Tell me baby How you gonna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall Get your back up, walk, walk Tell me How you gonna do it if you really won't take a chance By standing on the wall People say, i n Get down on it, get down on it, get down on it, get down on it, when you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it, s h a d a d a d a d of it. Oh, what you gonna do? <clears throat> And do you wanna get down? <sighs> oh, what you gonna do? Honores,、oh, así comenzamos hoy con el sonido inimitable e incombustible de Cool and the Gang. It,、oh, bueno, estuvo en el top 10 de las listas, tanto en el Billboard americano como en las inglesas. Estuvo 16 semanas, en fin, todo un hito de la música funky. Con ellos empezamos. ¿Qué tal? Ya se han terminado las vacaciones, verdad. No problem, no nos estresemos, nosotros estamos aquí con nuestro buen rollo. Oh, oh, oh, oh, oh. Hasta las 8, o las 7 en Canarias, buenas tardes. Ricky Ya no existe la depresión post vacacional. Bueno, por lo menos por las tardes, ¿eh? porque nosotros estamos aquí con toda nuestra alegría, nuestro buen rollo y nuestro buen humor para hacer que las tardes sean maravillosas. Bueno, Leo Garriga en el equipo es nuestra productora. Hoy tenemos al señor Quiroga dándonos las noticias y además haciendo que todo funcione perfectamente bien, Víctor Pelitos Álvarez. Yeah, yeah, yeah. Bueno, irnos preparando, e h porque hoy queremos que nos contéis. e s t a m o s a colación del tema de que volver de las vacaciones puede estresar un poquito y tal. Bueno, pues queremos que nos cuentes aquellas pequeñas tonterías que os estresan. ¿Vale? Hacedlo en nuestro número de WhatsApp que es el 606-712-658. Comenzamos. Play Kids. Play Kids. アンドラー Versionada en distintas ocasiones y en una de ellas, en los 80, por The Caboners. Es uno de nuestros falsetes favoritos, el de Jimmy Summer y su banda, The Caboners. <tose> Bueno, ya, sin darnos cuenta, ya es miércoles. Y es que hay que reconocer que esta semana suele ser raruna, ¿no? Reencuentros, ajustes de horarios, pre-depresión post-vacacional. Aunque algunos aún sentimos el relax de estar en la playa. Las olas, la arena, el solecito.、Mm, ¡Qué paz, qué tranquilidad! Hasta que. ¡Coco, coco, rico, coco! o mamá, que era un polo limón! <ríe> y es que a menudo hay cosillas, situacioncillas y personajillos que nos alteran, nos perturban, nos inquietan y nos estresan. Hoy, y para relajarnos, queremos que nos cuentes aquellas pequeñas tonterías que te estresan. El goteo de un grifo. Esperar que el de delante deje el móvil y vea que el semáforo está en verde. Te recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 606-712-658. Y además, hoy con los amigos de La Vida es Bella, tenemos un p a n que se llama, atención, el nombre lo dice todo: ¿eh? Viaje Desconexión. Esto es p l e k i s p l a k i s、oh, con Ricky García. Hola, soy Sharon c o r y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de p l e y k i s con Ricky García. Con Ricky García. Bueno, momento para felicitaros el cumpleaños a vosotros y al señorito Barry e j e p Sé、sí, porque, tal día como hoy, p e r o en 1946 nació en Douglas, Isla de Man, en UK, Barry j e p fue cofundador de los VGs, uno de los grandes grupos de mayor éxito y venta en la historia, junto a sus hermanos Robin y Maurice. ¡Gracias! Como productor y compositor ha hecho álbumes para Kenny Rogers, Diana Ross, Diane Warwick o Barbara s t r e i s a n d y ha compuesto canciones para decenas de artistas. De hecho, el libro Leg Records de, de los Guinness enumera Barry G como el segundo compositor con más éxito. Solo por detrás está Paul McCabe. Y entre las canciones fantásticas y para celebrar el aniversario de Barry G, nos vamos a quedar con esta canción que compuso para la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche. ¡Oh! Ahí la tienes, la conoces, se llama Night Fever. 658. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Canarias. Rey, y q es? Con Ricky García. Te acompañamos en la vuelta a casa. l a v u e f t a a n A s a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 De lunes a viernes, de 5 a 8. Una menos en Canarias. Ajá, Blakis. Con Ricky García. Blackies, no me engañan por un extraño hechizo esta es una de las canciones más bellas del maestro michael Films y justo antes los backstreet boys que fueron productores suecos los que crearon grupos norteamericanos y les dieron esa magia y los backstreet boys aunque han vendido millones de copias durante 26 años nunca nunca han tenido un número uno escuchamos I w a n i t h a t w a y Bueno, momento de subir el t e l ó n y recibir a nuestros maravillosos oyentes. <risa> y es que queremos que nos contéis cuáles son aquellas pequeñas tonterías que os estresan. Tenemos a Davinia desde Sayen. Lo que más me estresa en el mundo, me ¿Sí? agobia ¿Sí? y me, me causa grima de la gente、a、es、ver. que te estén hablando y se vayan acercando. Esa <risa> sensación de agobio de siempre, de toda la vida, que se te vayan acercando, te vayan hablando como cada vez más pegados, no la soporto. No lo soporto, por favor, gente, dejarnos espacio. O sea, sí, eso es lo que me causa más agobio y más. Es una tontería, pero no lo soporto. Pues sí, con lo importante que es la distancia, sobre todo en estos momentos. Claro que si el que se te arrima está como un queso, pues ya no importa si apesta, ¿eh? Pillina. Hola, eh, soy Lorena y a mí una de las cosas que más me estresan en el mundo es buscar aparcamiento.、Eh, dar vueltas y vueltas para aparcar en cualquier sitio para luego, cuando llegas a la puerta del restaurante ¿Sí? o de donde quieras, sí. Sí, que haya un hueco en ¡Ah! la misma puerta. Es la ley de Murphy. Una rabia horrible. Me pone de los nervios. Es una de, la, ya, ya digo, una de las cosas que más me estresan. Bueno, pues la, ya sabes. Un beso. un beso. querida. Pues ya sabes. O vas en taxi como San Fernando. o n r a t i t o a pie y otro tanto. Todas las tardes en Kiss. Ricky García. a ¿Splay Kiss? Con Ricky García. de tus canciones favoritas voy a, a d e c i el menos corto a las 6 las 5 en canarias ricky garcía en kiss bueno tengo una muy buena noticia para vosotros ¿eh? pero que ves genial noticia genial ¿eh? y es que se terminó la depresión pos vacacional por lo menos por las tardes porque nosotros estamos aquí para ponerte de buen humor A regalarte un fin de semana para que te escapes a donde quieras, sobre todo y lo más importante, con quien quieras, con los amigos de la vida es bella. Estamos esperando tu interacción con nosotros a través del 606-712-658 para que nos cuentes cuáles, esas, cuáles son aquellas pequeñas tonterías que os estresan. ¿eh? Contádnoslo y nos vamos de fin de semana. 606-712-658.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 Han acercado prácticamente a las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Bueno, y a la vuelta te voy a contar una curiosidad de una banda que en su nombre lleva una letra y un número. Dirías, bueno, pues pueden ser B52, ¿no? Un número solo, ¿vale? <ríe> y además te voy a poner uno de los grandes éxitos de una mujer que se llama Ana Mae Bullock. ¿Sabes cuál es su nombre artístico? Después de las noticias con Jorge Quiroga, ¿estarás aquí? ¡Te espero! Esto es Kiss.